publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonorarradio.com Hola, aquí estamos nuevamente en Onda Sonora. Mi nombre es Gregorio Casaroff y fui invitado al programa de César para presentar con mucho gusto y honor, porque ya somos muy amigos, creo que sí, ¿no? Sí. A Aitor Montes. ¿Aitor Montes o Aitor Montes Oro? Ordiozola. ¿Cómo hacemos todos juntos eh, me da igual. Eh, Aitor Montes Odiozola, me gusta ponerlo para rendirle también homenaje a mi señora madre que va a rendir también su apellido, Claro, ¿vale? muy, bien, muy, bien, muy bien, En Argentina no se usa, pero aquí yo también Sí, ya que lo utilizamos doble, doble. Doble. No, me gusta, me gusta. gusta, gusta doble, pero bueno, doble. por abreviar, abreviar puede ser Aitor Montes. Aitor Montes aquí a... con nosotros. Hola, Aitor. Hola, muy buenas, Gregorio, hola César, ¿qué tal? Y César también, por supuesto, que nos, nos invita. Eh, bueno, ¿Qué onda, Itar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu vida de la música? ¿Cómo, ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba tanto la música? Pues realmente yo creo que me ha gustado siempre la música, ¿no? Eh, pasa que yo creo que siempre hay un, un momento en el que de repente dices esto es lo que me gusta, ¿no? Yo creo, ¿no? Eh, en mi caso cuando descubres el, el rock, ah. vamos, básicamente, ¿no? Mm. Eh, Así recuerdo, tengo, por ejemplo, de, de, de, de tener una cinta de los Beatles en casa, de mis padres, ¿no? Y escucharlo y decir, uy, esto me gusta, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Y luego, pues llega un momento en el que empiezas a investigar. Era pre-internet, por supuesto, ¿no? Pero de... Muchas veces del hermano mayor de tu colega que tiene una cinta de no sé qué y te la pasan y tal. Y entonces ahí empiezas un poco a... A ver realmente lo que te gusta y investigar, ¿no? Sí. Investigar. Y eso primero, y luego tocar. ¿Eso, ¿Tocar? ¿Cuándo ha ¿Cómo fue? Tocar más tarde. Claro. O oh, bueno, claro o no, no sé. No, sí, realmente porque hay mucha gente que empieza a tocar, yo qué sé, en la adolescencia, tal. Yo no. Eh, yo recuerdo que a mis padres les dije, compradme una guitarra, eh, como me gustaba CDC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso ahí... <risa> Eh, y nunca ¿Qué? la aprendí a tocar realmente no. O sea nunca la aprendí a tocar la guitarra esa que tuve que todavía la tengo en casa bueno. o sea realmente lo que es eh, empezar a tocar de decir venga me gusta mucho la música vamos a darle pues yo tendría 20 y poco yo qué sé 22 23 ahora mismo no puedo recordar claro. y fue en el gasteche de, de mi pueblo en el, el centro ocupado de, de mi pueblo. ...que teníamos un local de... ...de ensayo... ...bueno, que en realidad era un local de los que había allí... ...porque lo, era un local nuevo... ...en el que entrábamos ahí de nuevas... ...entonces dijimos, venga, esto para hacer música. música... ...y... ...llevamos los instrumentos que cada uno podía llevar... ...o sea, la batería que había... ...era para verla, era... ...pues del primo de un colega... Eh, ...un bombo, un timbal y un raiz... ...entonces el timbal lo poníamos de caja... ...y un yembe que teníamos por ahí de timbal o sea y, claro, sí. y me compré sin un bajo de estos de segunda mano por 5 euros <risa> sin cuerdas ni nada tenía, claro, te iba a preguntar ¿cuántas cuerdas? claro ninguna. sin cuerdas sin cuerdas y ahí empezamos a experimentar y a y aprender a tocar básicamente uh -huh. así ¿sabes? que entraste en la música esa onda sí. de empezar de uno no sabe y va investigando tenía o sea uh -huh. me gustaba ya mucho la música yo siempre he sido muy muy muy fan de la música sí Entonces, pues es como coger eso y... Y transmitirlo un instrumento, ¿no? ¿Y cuántos años tenías en ese momento que estás diciendo? Dijiste 20... 22, 23, 22, 23, yo creo, 23. por ahí, más o menos. Sí, sí es sí. que hay, hay una parte de mi vida que tengo un poco difuso, <ríe> en plan, no sé cuántos años tenías. Eh, bueno, más o menos. Pero más, o, más menos. o menos. Sí, vamos a ponerle 22, 23, diría sí, yo. Sí, sí, sí, sí. En esa época fue pues, mucho metal, me escuchaba punk, tal. Entonces, Ajá. De hecho aprendí a tocar, bueno, aprendí a tocar si se puede decir que aprendí a tocar afinado en drop, ¿vale? Con la cuerda de arriba bajada un tono ah. para hacer las quintas solo con un dedo. Ah. Como Sepultura o grupos así o grupos de metal. Y así fue como aprendí, porque era más fácil también, chon, chon, chon, ¿sabes? Con un dedo. Ah, eso es más fácil. Es que no, yo soy un negado para sí, los... Sí, bueno, o sea, me, en vez hacer una Otra quinta... cosas me salen bien, pero eso no. Claro. O sea, de hecho, el que el que me enseñó así más o menos a tocar, eh, gorcar mecheo un saludo Gorka, eh, guitarrista de Barbacore, una banda de hardcore que él ya sabía tocar un poco, la había vivido en Londres, eh, allí había aprendido a pinchar drum and bass, eh, oh. y entonces tenía conocimientos musicales que nos fue transmitiendo a todos en el local, era mayor qué que bueno. nosotros también, sí. y en plan, mira, la batería, hace este beat, no sé qué, tal, y así fue, o sea, fue todo de ir aprendiendo entre... Entre todos en el local y de ¿no? las músicas que trajiste porque por supuesto los oyentes de onda sorá sabrán que no vamos a escuchar música por supuesto y no hablar de las músicas que trajiste hay algo cercano a, a de, esta, de esta época o de la onda de todo lo que acabas de decir sí o, sí sí eh, yeah. o sea básicamente lo, eh, o sea los temas que he seleccionado para como para iniciar no un poco el recorrido este musical básicamente spank Sí Es punk Claro Es, el, es el punk de, de... Es punk O sea Yo además soy de, de Hortuella eh, Que es un pueblo al lado de Santurce Margen izquierda de, de la ría de Bilbao Ese escorbuto eran de Santurce Entonces ah, eh, eh... Yo yo y Vamos Prácticamente toda la gente de esa zona Nos hemos quedado con el punk Sí Así que encima claro encima en euskadi pues lo que se mal, malamente llamo Roary al Vasco tal ahí siempre ha habido mucha cultura de, del punk del y punk, es punk. con lo que me he criado y es lo que sigo siendo. <risa> básicamente soy punk, ¿vale? Bueno, es, está muy bueno. Me, me gusta. Buena introducción. Claro, claro. Introducción, básicamente soy entonces, punk. ¿sabes? Vamos, vamos, con, la música, vamos sí. con la música. Vamos con la música. Vamos con la música. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Pues vamos a escuchar eh, primero Scorbuto. Scorbuto porque... Además es muy curioso. Eh, Scorbuto, yo era muy fan de Scorbuto eh, en mi época adolescente y tal. Eh, y luego empecé a escuchar como otros tipos de música... Recuerdo, me pilló la época del nu metal, ¿vale? Eh, mm. Y cosas así... De cosas más elaboradas, ¿no? Y entonces mm. renegué de ciertas cosas, ¿vale? Plan, de escorbuto. ¡Ah! De escorbuto entre ellos, ¿no? En sí. plan, estos no sabían tocar, sí, sí, sí. ¿sabes? Y... Y luego, con el paso del tiempo, sí. los volví a escuchar y ahora me gustan más que antes. ¡Qué bueno! La reevaluación re evaluación Muy de acuerdo, sí, Por... sí. Está muy bueno para aplicarlo a todo, a la música, claro, a, a la comida, ¿no? Todo. Si has probado algo que eh, al alguna cine, vez no que te, te sea, gustó, lo que sea, claro. o al cine, claro, muy bueno, otro claro, claro, claro. de tus intereses. Claro, claro. Sí, o sea, he pero hecho, re re re realidad. realmente sí, uh -huh. vamos a escuchar el, el tema que he elegido, Escorbuto, se llama Bajo uh -huh. la ley, bien que además... Eh, claro, hay que contextualizar un poco En la época en la que se hizo Que era, eh, bueno, Euskadi Años 80 eh, Estaba ETA Entonces estaba lo de la, la También la represión policial eh, Mucho paro Entonces creo que Escorbuto Representan bastante eh, Esa época convulsa de, de Euskadi Y el tema que ha elegido Escorbuto se llama Abajo la ley Ok, entonces, adelante adelante Ahí vamos Ok Mira, vos, vos que también tenés voz radial. Come on, ¿qué escuchamos? Vale, pues hemos escuchado primero escorbuto, abajo la ley, como ya he dicho antes. Y lo siguiente que hemos escuchado ha sido RIP, el tema antimilitar. RIP es un grupo también muy, muy, muy mítico de la escena punk en, en Euskal Herria, ¿vale? Sí. Eh, hay, hay un nexo en común eh, entre escorbuto, RIP, cicatriz y más grupos que es que mmm, la mayoría de los miembros de estas bandas están muertos. <risa> vale, Escorbuto sí. murieron Josu y Juanma, que eran los eh, guitarra y bajista y eran las voces, sí. solo queda vivo el batería. Mm. Y de Rip, el cantante Mahoma murió hace años y luego creo que al más, más miembros de la Mahoma, de la banda han muerto. Y el batería vive todavía, eh, esos eh, también. Eh, no Yo creo que otros dos de Rip murieron también, ahora no recuerdo. Entonces, claro, es mmm, Es una época que, o sea, que, que, que nos ha influenciado mucho a todos, pero que realmente, afortunadamente, muchos no hemos acabado así porque no nos ha pillado esa época, no, básicamente. claro, ¿no? Claro, ¿no? Porque claro. Ellos mismos son testimonio, no solo su música, sino que ellos, su vidas y sus apariciones. Es testimonio de una época que tanto en Euskadi, sobre todo en pues eso en, en las zonas más industrializadas, como de, de donde soy yo, ¿no? la margen izquierda, sí. Riperan de Arrasate, que es, es Guipúzcoa, pero... Al final fue una época en la que la heroína hizo muchísima mella. estragos hizo hizo estragos y musicalmente hubo cosas muy muy muy interesantes por ejemplo rip claro esto cuando tú escuchas música pues de joven tal luego vas viendo más lindo más movidas lea rip era punk hardcore casi bit no el beat es el beat este batería tu pat pat tú yo en su época era va es punk pero luego cuando te pones a investigar Tupa, ese Tupa, Tupa, Tupa, Tupa. ¿Tupa? El D-Beat viene de de una, de una banda llamada Discharge, ¿vale? Que de hecho lo de D-Beat es de, como el Discharge Beat, ah. que tienen un disco que la batería es tupa, tupa, Tupa, Tupa, Tupa y eso se ha copiado muchísimo. Bueno. Entonces, eh, creo que estos dos temas si tengo que seleccionar eh, toda esta época que, o sea, una cosa muy importante yo creo a mí el punk me ha influenciado en mi manera de ser y de pensar. Ajá, claro. Entonces, básicamente, o sea, para eh. mí es súper importante, claro, ¿vale? claro, estamos hablando so no sí. solo de de de, de no la base de ríos, musical, no, no, o sea, tísimo, yo, de una, una no, no, claro, visión del mundo. Total, o sea, okay. yo en parte soy lo que soy porque he escuchado este tipo de bandas cuando era joder. Claro. Claro. Y entonces, para mí, vamos, me podría hacer un programa entero poniendo cosas de estas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, luego vamos evolucionando. Si a, pero, te anotamos aquí. El, claro, claro. Pero... pero... El punk a mí me ha influido en mi manera de ser Sí, estamos hablando de qué años De estas bandas De los de 80 Ochentas 80. Estos son los ochentas Creo que abajo la ley es del disco de Ya no quedan más cojones Es Corbuto las elecciones O sea, <risa> fantástico Y esto tuvieron difusión, no, porque yo vengo de otro país sí. Hace muchos años que estoy, pero esto me lo perdí Fue antes de que yo llegara Eh... ¿Hubo difusión nacional de esta música? Sí. Así? ¿Escorbuto? Creo que sí. ¿Escorbuto de, nacional? De, de oídas. De internacional, porque, sí, sí, sí. Eso sí. lo sé. ¿Escorbuto, sí? ¿Y, ¿Y los otros? Los, los rip, RIP. Los RIP también. O sea, RIP, tú preguntas a cualquier punk de hoy en día por aquí en Madrid, dale, mm. pero aunque sea joven y RIP te va a decir, ah, los RIP. Ah, ah <ríe> claro. Y... Por ejemplo de este tema de antimilitar con, con una de las bandas que tengo se llama perro muerto hacemos una versión más en Tecnopunk de este tema ¿no? como un homenaje no a, bueno. a todo esto. después vamos a hablar de eso así sí, de, de, de tus cosas ahora homenaje es. o es. todo pero eso bueno ya ya llegará sí. y qué vamos a escuchar ahora que vale eh, he seleccionado vale estoy tirando bastante de, de raíces y de sí, y sí, de corazón sí. vale de para lo que he seleccionado Devcon 2. Devcon 2, bueno, ya hace años ya que no que no le sigo, pero Devcon 2 y luego también un tema de Sepultura, ¿vale? Eh brasileño, Sepultura, sí. Devcon 2 son, no, yo creo son de Madrid. Sí. Son eh, dos cintas que me llegaron muy joven y dije, ¿esto qué es? Por ejemplo, ajá. Sepultura, o sea, me lo dejó un colega, pero que te digo que vol estamos jugando a los GIO todavía, ¿sabes? O Y me vino con una cinta de Sepultura y una de Pantera y me dijo, esto es Trash Metal. No, me dijo, recuerdo, me dijo, esto es Trash Death Metal. Y yo, ¿qué es esto, tío? Yo igual le escuchaba Heavy, Punk... Los nombres de las cosas, claro. Claro, trash, y, pero te estoy hablando que tenía yo igual 13 años, así, no sé, es? Qué joven. Claro, y uh -huh. de repente escuché eso y dije, ¿esto qué es? Esto es esto es tremendo. Y por ejemplo, Sepultura, he elegido un tema del Chaos AD que es un disco del 90 y algo, ahora no sé, no me he estudiado lo, lo, los años de los discos... Después lo buscamos y lo ponemos sí. ahí en la data. Y, y realmente, o sea, ha sido mi disco favorito durante muchos años, porque y a día de hoy me lo escucho y digo, es que esto es... Oh, te, ¿Sabes? Como que te saca tu, no sé cómo decirlo, tu demonio... Algo ahí, ¿no? de, de adentro. Sí. De... sí. Y luego, sí. Eh, además es curioso, porque hacía tiempo que no lo escuchaba y... El otro día, Bueno, ayer, vamos, que estuve seleccionando los temas El tema que he seleccionado Mola porque tiene una parte de más Groove Metal, ¿no? De más medio tiempo Tiene una parte más tupa-tupa-tupa, más hardcore Y termina con casi noise Con acoples y así, o sea que, bueno, que es bastante tiene, Apropiado, ¿no? tiene todo, qué, bueno, qué bueno Y luego Def Con 2 Sí, sí. Def Con 2 Que va a ser lo próximo que va a sonar, creo eh, Para mí una gran influencia A nivel también musical Y sobre todo de letras Mm. Y de la manera de cantarlo mm. o sabes con dos básicamente lo que hizo, o sea son pioneros en, en, en el estado español por eh, la mezcla de rap y metal mm. vale y para mí eh, sobre todo en, en, en perro muerto vale eh, para mí es una gran influencia de las letras que tienen es escogido un tema que es bastante zapatillero vale pero es que la letra me parece espectacular y además por <risa> eh, Eh, uno de los miembros de Siniestro Total otra gran influencia para mí otra sí. cinta que me llegó por parte de un colega del Burbu sí. eh, que se lo dejó su tío eh, eh, me, me flipa porque es el tema este de las letras irónicas y tal y uno de Siniestro Total fue miembro fundador de, de Defcon 2 ah. por, por lo tanto con Defcon 2 intento un poco aglutinar esas dos influencias que bien Entonces, así que vamos a escuchar primero Defcon 2 y luego Sepultura genial ahí vamos vamos Yeah. Eskudo da la bandera, mi cara no sale las monedas La foto vitial no está en los colegios Y encima pretende que pagin puestos Mi majestad se ha vuelto loca, mi sangre azul, adama y roja Todos cuestionan mi pedigil, los sirvos de y el parlamento porque al fondo lo que quieren es que me silien bitches stay no saludan ni con Corretaba la cere Y el horror al DMV. El centro siempre huele raro. Porque el lo baño. Mi casa exclusiva. de una socio de Y la no razón, ¿tengo ¿tengo ¿tengo a a la Sí, no, acción, acción en onda sonora, onda sonora de César Pradies hoy con Gregorio, que soy yo presentando a Aitor Montes, Aitor Montes, Aitor. Yeah. Yeah. <risa> Y estamos escuchando música, la historia de Aitor y, y, y entonces por dónde vamos que escuchamos Pues ahora hemos escuchado Def Con 2, que bueno, como he dicho antes, una una gran influencia también para mí a la hora de, de cómo construir las letras, de la ironía, sí, sí, sí. de la manera de cantar como medio medio rapeando. De hecho empezaron siendo una imitación de Randy MC, que papi, bueno, sí, sí, y, sí, y luego y y Claro, y luego introdujeron sí. ya guitarras, batería y, y luego Sepultura, pues eso es de los grupos que me cambió la vida. Sí. Sí, pues sí. la cinta de Cassette ID que llegó a mis manos me me, me Me cambió, me cambió, o sea, ¿De, ¿De, de... qué años es esa música? La música de pues te le... acuerdas más o menos? Ese Sepultura, Chaos o... Udy, -E yo diría que es del 93 o, o por ahí o por ahí, 90 y algo. Y el tema de Death Con 2, 94, 95... yo que O sea, más o menos está en esa onda noventera. Yo conocí Death Con 2... Eh, Death Con 2 en el Día de la Bestia. Eh, eso es. Total, es, qué horror. Hostia, hostia, <risas> hostia, la hostia. La hostia, es que la hostia, la hostia, hostia ambos, sí. Sí, sí, sí. No, eso sí, la película. Es acción, esa acción. Y claro, o sea hemos puesto unos temas relativamente... De una, de, un, de una duración más o menos normal. Sí, pero ahora... Vale, sí. Me flipan los temas cortos Sí ¿Por qué? O sea Yo hay muchas veces que me estoy escuchando un tema Y digo, llevas ya dos minutos Me has hecho introducción, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo Si le metes un solo de guitarra ya me puede gustar mucho Pero bueno, tal lo que sea Y luego vuelves otra vez a lo mismo Creo que a veces no es necesario Redunda Claro, por ejemplo, en los temas que hemos escuchado ahora Defcon 2, no se hace largo el tema porque te está contando la letra, me parece increíble, musicalmente está muy bien hecho. El tema de Sepultura tiene varios cambios. Como, sí, vamos, claro, cambios, partes. O sea, es increíble. Pero luego hay temas de bandas que me molan y tal. dices, o sea, podías haber terminado el tema ya, ¿vale? Entonces, eh, me gustan en cierto... O sea, para ciertas cosas los temas cortos, ¿vale? O sea, me flipa el drone, pero el drone o el doom, claro. Pero la, la intención es otra. Es entonces, otra, sí, es más, o sea, luego, luego iremos ya un poco al tema de, del doom o el stoner o cosas así, en plan, tú si tienes un riff guapo, manténlo. Uh -huh. Ajá. porque es el poder del riff, ¿sabes? El, el groove con el riff bueno, de The Power of the Riff. De eh, Power of the Riff, ¿sabes? Yes. Ahí está. Pero también lo, la, los temas cortos que está todo concentrado me flipan. Entonces, he seleccionado ahora dos temas Sí. Vale. Que para mí, bueno, luego vamos a poner después de estos temas Perro Muerto, que es la banda que tengo con Iria y con Pascal. Un saludo mm -hmm. a Iria y a Pascal. Eh, vamos a poner un tema de patatas fritas por el culo. El tema, eh, o sea, el nombre es... es, es Ese este, es el nombre de... Es el nombre de la banda, ¿vale? Ah, de la banda. Oh, ok. Es el nombre de la banda okay, okay. que... O sea, porque también quería poner algo un poco underground, ¿no? Porque como que... Pues sí, escoguto, eh, claro. rip, claro, pero... El nombre ya se sí, que se Claro, pero nombre, eh, sí. realmente también quiero rendir un poco homenaje a lo que es la escena underground, de tocar en Ocupas, de tal, que en realidad es lo que me mola, ah, ¿sabes? Ah, es el underground del underground. Efectivamente, es que es eso. Y ya. realmente, yo ya, eh, como ya te he dicho antes, yo soy punk, ¿vale? Sí. Entonces yo creo en el Do It Yourself, en la subversión y en todo eso... Sí y entonces quería introducir algo así y patatas fritas por el culo de hecho conozco uno de los miembros del grupo se llama Chuchi hola Chuchi que, mm. que vive ahora en Madrid eh, que ahora bueno tiene otras bandas y tal y me gusta porque son temas que no tienen estribillo y son muy muy muy letras se pasan de ironía ya es como muy temas muy subversivo sin temas sin claro. estribillo esto implica que entonces vos venís de y además esto se desprende de todo lo que... de mucho de lo que acabas de decir, de un formato canción, ¿no? Claro, eh, claro. Bueno, eh, que es todo lo que estamos escuchando sí, hasta ahora. Sí, sí, que, que, que está bien. Eh, con sus variaciones, ¿no? Por ejemplo, la, la, la, las múltiples partes de Sepultura, de sepultura. ¿no? Y, y otras cosas, claro, pero, pero básicamente... Claro, ¿no? Es... Entonces, si, si, si me haces un tema de caña tal y le metes varias partes, que dure lo que quieras, sí, me da igual. Sí, sí. Pero si no me vas a proponer nada nuevo después del segundo estribillo... Ya estamos ya claro. estamos entonces yo... por eso lo de las partes que claro que no se repiten y que claro se... o sea yo el límite le pondría más de dos estribillos o tres ya si no me vas a ofrecer nada nuevo germ sí. dentro dentro de esta estética dentro de esta, de esta estética por supuesto, claro. sí, porque luego hay temas que tienen 10 estribillos pero porque dura 10 minutos sí, sale sí. Eh, y luego también es seleccionaó un tema de, de una banda que no la descubrí en mi época punk que ha sido posteriormente que se llama wire ¿Vale? Que para mí tienen uno de los mejores discos de punk de la historia, que es el Pink Flag de 1977. ¿77? Sí. eso Hace mucho. Hace mucho. <risa> <risa> Yo ni había nacido, y mira que ya tengo mis... Yo años. sí, pero bueno, ¿Vale? no importa. <risa> eh, con portada minimalista, que me flipa la portada, que es una bandera rosa, o sea, es, es brutal. Y me flipa esta banda porque eh, hicieron una, un disco de punk en el 77 que la mayoría de los temas no tienen estribillo ni nada, duran menos de un minuto, y eh, Y luego los dos siguientes discos son post-punk Y me parecen de los mejores discos de post-punk O sea, tienen para mí uno de los mejores discos de punk Y dos de los mejores discos de post de post-punk Entonces viene algo de esto ahora, ¿sí? Sí, ahora sí. viene esa acción ahora entonces, viene esa acción Bien, entonces, primero Patatas fritas por el culo Y luego Wire Ok, ahí vamos Acción Ok, y aquí seguimos, entonces, después de este... <risa> no da tiempo ni, ni a fumar un cigarro ni ir al baño No, no, esto, no pero... se puede hacer nada en este programa. <risa> claro, eh, claro. ¿Qué escuchamos, entonces, primero? Patatas fritas por el culo, el tema creo que se llama endogamia, y wire, no me acuerdo cómo se llama el tema, es que también... Eh, eh, Va a es... aparecer en Va el aparecer, listado correspondiente. Perfecto, pero vamos, no es, eso, es, es el concepto este de tema sin estribillo. Straight line. Straight line, pues, eh, es el, el concepto de un tema empieza tiene cierta evolución y, y nada, termina, y, y termina, y termina y en parte sin repetir claro. sí, sí, sí. es un concepto efectivamente, ¿no? efectivamente. está muy bueno está bueno la subversión de los claro, conceptos ¿no? claro, claro. Claro sí. y por ejemplo a mí esto me ha influenciado mucho para para perro muerto no que o sea yo tengo varios proyectos eh, bueno con raras músicas también hacemos muchas cosas está sí pero, pero perro muerto perro muerto para mí es como mi proyecto principal muy bien vale porque qué porque Para empezar porque cuando cuando empecé con perro muerto fue con iria que es mi mejor amiga es como mi hermana Iria. Sí. un besito iria sí. si nos escuchas sí y, eh, y yo también claro entonces <risa> eh, en perro muerto eh, dijimos pues eh, además esto lo hablo con iria muchas veces este tema ya tiene que acabar ya tío ya no no va para más entonces qué es lo que dijimos vamos a hacer temas de un minuto así y caña y no tenemos estrib ningún tema en ningún tema prohibido estribillos, sí. ¿vale? Eh, luego posteriormente hemos incorporado a Pascal Colet, eh también, Sí, de... otro saludo a Pascal otro también. Otra figura, sí, sí, sí, sí. otro saludo para saludo él. Saludo de Aitor otro amigo. Claro, también. que porque o se han perro muerto realmente el o sea, escaja de ritmos bajo y teclado. De hecho al principio era como mucho más minimalista que luego tal vez hemos evolucionado más y ahora Pascal pues también le mete guitarra eléctrica en directo que le da que le da power, ¿no? claro. al, al tema, ¿sabes? Sí y para, para mí es mi proyecto principal. Sí. Es porque realmente es en plan joder es lo empecé además con Iria y, y luego entró Pascal y es como muy muy de muy, muy de familia y de que sí, nos lo pasamos. Sí, muy buenos familiares y nos claro, lo pasamos claro. bien y, y además eh, tenemos una política impuesta por mí. Eh, todo hay que decir no. de grabación que es, es se graba todo en cuatro pistas de casete. Ah, ¿vale? Y los temas que voy a poner Voy a poner ahora uno Y luego otro más adelante Que va a estar relacionado Con, con otras cosas que vamos a escuchar De hecho, o sea eh, Los primeros temas eran En cuatro pistas Y grabado En cuatro pistas Y sin ecualizar Y todo en mono O sea Minimalismo Lo-fi A tope, ¿no? Pasa sí, o sea, que luego también Te gusta un poco evolucionar Entonces, bueno Ahora lo que hacemos bueno. igual Grabamos en cuatro pistas La música Y luego en el ordenador Le metemos las voces Igual algún arreglo Pero el concepto es ese Es en plan Esto está concentrado en un minuto, dos minutos como mucho, esto es caña y vamos a liarla. Y en concierto la liamos muchísimo, así que si tocamos sí. por ahí, venid a vernos. Y <risa> eh, he elegido... El ya habéis tema. tocado, habéis tocado sí, habéis tocado sí, en el ciclo de Raras Músicas. Hemos tocado en Raras Músicas. Sí, eh, más. Es, sí, hemos tocado... De hecho, o sea con Perro Muerto tocado en sitios que es en plan... Bien, es... He tocado aquí en la en la Coco, que era una ocupa que ya está desalojada, que era un mm. sitio al que iba yo a ver conciertos de repente un martes de una banda de de Crust, de Bélgica y una banda de no sé qué, o sea, un sitio que dice tal y estuvimos tocando ahí, Sí. Eh, además que nos, nos llamaron amor de madre, que tocaba Felipe, ay, ¿eh? Felipe Renacer, Felipe Resar, sí, Felipe Salud, Felipe también. Otros saludos, sí, desde eh, aquí también. He tocado en la Casica, la ocupa de Móstoles, creo que es la que más tiempo lleva, el sitio que más tiempo lleva ocupado en Madrid. Ah. Eh, Entonces, como que he cumplido cosas que, que dices, joder, bien, estoy haciendo esto <risa> y me mola, ¿sabes? Entonces, el tema que he elegido ahora es medios de comunicación, de perro muerto. Muy bien, vamos, vamos un poco entonces... ¿eh? al lío. Ahí vamos. Está bien. Volvemos. Ok, aquí volvimos, entonces, de Perro Muerto, Perro ya Muerto. Está, eso, eso es Perro Muerto in the house. ¿Hay próximos conciertos de Perro Muerto programados? Eh, esperemos que sí. ahí esperemos. Estamos, ok. Esperemos que sí. Estamos mirando para tocar en mi pueblo... Eh, el 4 de mayo queremos bueno. hacer hay un concierto. Bueno. Además tenemos planeado hacer un concierto ilegal eh, con un generador que nos va a conseguir un colega y un equipo y tocar ahí en la calle. Qué bueno ilegal, compromiso. cada vez es más difícil eso. Sí, pero bueno, hay que intentarlo y estoy en mi pueblo, Es eh, posible, sí, ver, es en mi sí, pueblo sí. hago lo que quiero. <risa> <risa> <risa> eh, pues sí, esto esto es perro muerto y esto ahora, o sea, lo primero que hemos escuchado ahora es como un poco la La influencia más más de raíz de todo, claro. ¿no? Lo que es el punk... El que viene, viene, tiene bastante conexión con lo, todo lo que estuvimos escuchando, o claro. partes, o... Sí, lo que hemos... Sí. Sí, de sí. alguna manera, brevedad, o no sé, punk. otras cosas. Punk, punk. básicamente, punk, punk, punk. básicamente. Entonces, eh, os habrá seleccionado, creo que dos temas... Pink Floyd y Cayus, ¿vale? A ver, ¿cómo pasamos? A ver, vamos eh, a explicarle. Eh, sí. ¿Vos pensás que acá nosotros estamos, con Aitor, tenemos que decirle a la gente, sí, que nos conocemos hace ya años, en realidad, dos, tres, sí, sí, no, tres no sé. 2021, creo. Ah, mira, Sí, y entonces, eh, claro, entonces, sí. nada importa y todo es válido. Eh, pero vamos a explicarle a la gente cómo es que, después de todo lo que acabamos de escuchar, ahora aparece este nombre de pink floyd vale o sea este nombre es, eh, o sea pink floyd lo, lo he elegido especialmente por una razón muy bien vale, vale no sabía qué tema elegir he elegido un tema de no que no es de los conocidos pero que bueno vamos al lío eh, Sí. yo cuando empecé a escuchar rock and roll eh, heavy metal punk cogí un día a mi, sí. mi padre Que, bueno, que él es de música clásica, zarzuela y esas cosas Yo escucho música clásica en casa siempre ¿vale? wow. Y me gusta No lo escucho, no me lo pongo en casa Pero pero me pero gusta, sonar, eso te, te gusta. Claro. Y Karo me dijo Bueno, ahora que te gusta el rock and roll y tal Toma esta cinta Y me dio un casete de Pink Floyd Que buen you padre, que bien, ¿eh? qué bien. You here. Y recuerdo que me dijo Esto es rock sinfónico Es que lo tengo grabado de cuando me dio la cinta Y me dijo, esto es rock sinfónico Eh, y escuché eso también muy, muy joven. O sea, sí. o sea a la vez que un colega me dejaba sepultura, eh, mi padre me daba una cinta de Pink Floyd. Ajá, o sea, entonces es como interesante, volada interesante. de cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y claro, y de repente escuchaba la cinta hasta de Pink Floyd en plan, hay soniditos, hay no sé qué, hay, hay melodía, es tranquilo, de repente... Hay... Entonces Pink Floyd me parece... Una banda súper importante no sé ya no ya para mí sino en la música creo que hay millones que piensan eso efectivamente sífect porque que, sí, efectivamente tiene unas músicas es. que han lo dejado es. huella han dejado claro huella sí. Sí, sí, sí, sí y yo yo luego he tenido épocas ya además mayor de, de estar escuchando todo el día Pink floyd de bueno, repasar una bueno. discografía y eso es un investigador de la música totalmente muy bien totalmente bueno. me gusta me gusta investigar de la música antes pues era en plan te comprabas las revistas estas las, las de Heavy bueno, o tal no claro, sé qué como, como era como o, de donde o, salía o, la data o con ¿vale? fanzines o con movidas sí. y luego con internet de hecho muchas veces me gusta escuchar música y a la vez estar leyendo acerca del estilo que estoy escuchando de, de, de, de, claro, claro. pero bueno yo creo que somos todos igual de frikis Le, ese aspecto que, de, de nosotros eh, sí eh. todo lo todos los frikis somos así claro yo lo de Sid Barrett Así, fue fue posterior y para mí Pink Floyd era la cinta de Bush, You Were Here. Claro. Y, y luego también importante también entra la gente cuando cuando iba al instituto y estábamos todos con la onda del rock el punk el metal pues de repente pilló un colega el richard o que hace años que no le veo eh, y tenía un hermano mayor que es que lo de los hermanos mayores siempre ha sido yo, yo soy hijo único no pero mis sí, hermanos mayores también. sí sí claro que siempre ha sido como una Y recuerdo que me dejó el disco de los Sex Pistols, Nevermind de Bonoz, Nevermind de Bonoz. Me parece increíble. Sí, yo lo tengo y, también y me voló el, la cabeza sí. y el VHS de Roger Waters tocando The Wall en Berlín. En Berlín. Ah, claro, entonces eso es un clásico, claro, clásico de las y, cosas. Claro, y, y, sí. y, y o sea, yo ya conocía Pink Floyd por la cinta que me había dado mi padre, pero joder, el vídeo este de de Roger Waters, la escenografía que hay, todo Dije, ¿qué sí. es esto? Esto es increíble, ¿no? Entonces, Pink Floyd yo creo que es, o sea, hay que ponerlo, hay que ponerlo. ¿Y qué trajiste de Pink Floyd entonces para escuchar? He escogido el tema que se llama eh, One of These Days, ¿vale? Que es del disco oh, de que Metal. que sí, claro, total. Que <risa> realmente no es de los temas más conocidos, pero... De ninguna manera, claro, ni, ni el disco tampoco. Ni el disco, pero... Me gusta este tema porque realmente creo que demuestra la parte experimental. De creo que es el tema que abre el, el álbum. Es cara, es el te tema uno de la Es cara. el tema que abre el álbum y este sí. tema sale también en el eh, Life in Pompeii. ¡Ah, wow, guau! Wow. Esa me la perdí. Claro. No, nada, lo voy, a, bueno. lo voy a tener que chequear. Sale, sale. ¿Sale? Hay, ¿Y, que chequear? Bueno. Y, y, es que claro, ayer escuchando en plan... Yo vi Life in Pompeii, pero no me, no me pues di este, cuenta este o no me acordaba. Que está, que de hecho, estaba pensando... Años. Yo que sé, hay temas de eh, Comfort Blina o tal que en plan que me flipan, pero no, dije, voy a voy a coger algo de Pink Floyd que sea que represente como la parte de la experimentación sí, un poco de la, sí. la psicodelia, y ¿no? Y no está no está Syd Barrett, pero pero de alguna manera Claro, no no es luego no sé, Animals no es, o o The Wall, no, que eso no, otra onda que me flipa, esto está como más cercano a esa, cercano a, esa onda. A, a, a De a hecho, esto antes. yo diría Que es anterior al Dark Side of the Moon Ya, todo. sí, esto es 71 o 72 Algo así es? 71 creo Y 72 es la película Ups, fío, By Clouds sí. bueno, no sé, no, Ahora no vamos a hablar de esto Estamos con Aitor y con Sue Pink Floyd De eh, Metal, metal un, Que, que es, no es Middle Sino Metal, es. metal. Tiene 2D y no 2E no, Sí, 1931 Pink Floyd, aquí en el especial de Aitor Montes en Onda Sonora. Acción. Yeah. tando Pink Floyd hace años que no escucho esto esto es acción sí, esto es sí, superacción sí, superacción sí, sí, sí, sí. mucha gente que no conoce esto en realidad de, de así, sí. eso de la gente que los, los Dark Side of the Moon incluso los Wish We You Were Here que no sí, sé si saben pero es que o ha sea, elegido esta, esta canción lo que, por lo, lo que decían me parece como de la vertiente experimental de Pink Floyd no de si sí. empieza con una moed luego no tiene voz es una voz que dice que dice como que te quiero con, eh, un día te voy a cortar en pequeños pedazos no algo así dice Ups. algo así ¿sabes? entonces eh, uh, me, eh, sí, me parece un buen tema de Pink un Floyd, buen tema. Sí, sí, sí, sí a mí también me gustó mucho y, y bueno y seguimos y seguimos aquí en onda Sonora con Aitor montes de súper invitado contándonos su historia y haciéndonos escuchar música fantástica de otros y tuya también mía también ya escuchamos y ahora que viene vale eh, no viene algo tuyo no todavía todavía no, no. Todavía no. <risas> porque quería hacer un, un alto en el cambio no porque okay. de Pink floyd vale vamos a pasar a, al stoner vale el stoner Rock ¿Cómo es Stoner Rock? Stoner, bueno, Stoner viene de de estar stone, de estar fumado, de estar claro, fumado ¿no? Ah, fumado de, de, de específicamente. Fumado. Efectivamente. Ok. Entonces, eh, a mí es algo que me... me o sea, el Stoner me, me encanta. O sea, es un género que me encanta. Sí. Eh, y claro, eh, o sea, el Stoner yo es algo que descubrí ya más adelante, ¿no? no como Pink Floyd o Escorbuto o eso, lo descubrí más adelante. De hecho sí. lo descubrí ya con la llegada de internet, no por así decirlo, eh, la llegada de internet a, a mi ordenador, ¿no? claro, por así a tu, decirlo. A tu, a tu vida, claro. Eso es porque pues estamos hablando pues también pues más o menos cuando empecé a tocar. Pues, pongamos cuando tenía yo 22, 23 años o así, ayer no más. Eso es. Eh, y De hecho, no sé ni siquiera si ya tenía internet, pero bueno, el, el, el caso sí. es que, que, que, que vino en esta, en esta época en la que más o menos empecé a tocar y tal, y um, me encanta el Stoner porque es como la evolución... Bueno, hay que hablar de una banda, lo mismo que hablo de Pink Floyd, Black Sabbath. O sea, Black Sabbath... Volvemos al pasado. Es un pasado eh, cercano eh, a Pink Floyd que escuchamos recién. Efectivamente. estás hablando de Black, Black Sabbath... Últimos. Míticos, claro Pero, o sea Yo cuando cuando cuando empezaba a investigar con la música no Lo que hablábamos antes, ¿no? De la época de la adolescencia Me acuerdo que me compré el, eh, una reedición de, Del Made in Japan de Deep Purple Que venían dos discos eh, Una especie de recopilación del Led Zeppelin Porque era como que cuando te ponías a leer Esto te estoy hablando todo de época pre-internet ¿no? Pre-internet Que te ponías a leer, ¿no? En plan... Eh, pioneros del heavy metal, el Zeppelin, Black, eh, Deep Purple, Black Sabbath. O sea, Deep Purple y, y el Zeppelin me, me parecen la hostia, ¿no? Súper influentes, pero es como más hard rock. Sí. Black Sabbath es... Es stoner, es doom, es... Es todos los géneros derivados del metal más pesados. Voy a volver a escuchar Black Sabbath pensando en lo que tú has dicho Por supuesto de verdad sí O sea, Black Sabbath me parece increíble Los cinco primeros discos así de Black Sabbath Son como la biblia del metal Del metal, ¿no? Y de, de todos los derivados esto Pues ya tirando, la, pues ya te digo, el Stoner, el Doom el, el Slug O Slugge, como se diga eh, Al final es Son riffs de, o sea, es como los riffs de Black Sabbath Pillaos la batería Llevados a otro a otro nivel, ¿no? Uh -huh. Y... Um, El tema que he seleccionado para representar un poco esta esta época, ¿no? de o, o este estilo más bien. Sí. Caius eh, bueno, luego uno de uno de los miembros eh, Josh Homme eh, lo hizo Queens of the Stone Age, que es una banda que luego ah, muy, muy sí, conocida, sí, ¿vale? Conocida, sí, lo sé Y los primeros discos a mí me, me encantaba Queens of the Stone Age. Luego ya les tengo ya bastante olvidados. Pero Caius me gusta y Creo que tiene esa parte del stoner del riff. Que es lo que damos antes de... Si el riff está guapo, tira pa'lante con él. Tira, tira pa'lante. Sí. sí. Cayus, banda. banda. Banda, banda. Sí. Entonces, eh, con los músicos... Eh, bueno, Cayus. Cayus. Vamos a escuchar. Cayus. Vamos con Cayus, entonces. Del disco de... La canción se llama Thumb, creo. Del disco de Blues for the Red Sky. Que eh, viene de... Un capítulo de Cosmos de Carl Sagan Wow ¡Qué bueno! Claro, porque era... Creo que era un capítulo que era sobre eh, Marte Que el capítulo se llamaba Blues for the Red Planet Y el disco creo que es Blues sí. for the Red Sky O algo así ¡Ah! ¡Qué bueno! O sea que mmm, rock and roll y Carl Sagan No puede salir rock nada mal, roll, chavales Rock and roll, Carl Sagan y Marte todo Esa, No puede salir nada mal Vamos, entonces... acción lo que escuchamos. Especialmente esos, bueno, eh, son gustos particulares, ¿no? Esos graves eh, imposibles. Sí, sí, sí. Así de, de, de hacerle... Al, al, a los altavoces. Y, y, y la guitarra, o sea, bueno, la guitarra y el bajo, esta, esta gente iban afinados, no recuerdo, pero muy graves, no sé. Igual en, sí. en do, en re, no sé. Sí. Pero mola eso, ¿no? Que, que casi te cuesta escuchar la guitarra de lo grave que está. ¿no? Claro, la guitarra. Es La ahí. guitarra es de medio a, hacia, abajo, hacia abajo, ¿no? Hacia ¿no? Hacia <risa> abajo. <risa> está muy y bueno. Y esto estamos hablando de principios de los 90. Entonces, estos fueron... Eh, eh, eh, cayus. ¿Cayus? Cayus, Cayus, muy bien. Cayus, cayus, cayus de principios de los 90 sí. en el tema que, eh, bueno, si sale el título bien y si no va a estar ahí anotado. Creo que es Zamb, pero bueno, Todo el primer anotado. tema del, del Bluesport de Red Sky... Sí. Totalmente recomendable. Sí. Y entonces, eh, ¿en qué momento estamos aquí de tu vida? Cuando Cayus... Eh, pues esto, pues más o, o menos... ¿Cayus coincide con que de tu vida? Con cuando empiezo a tocar, más o menos. Mira. En el lastech de mi pueblo, más o menos, ¿no? Eh, además, como que... O sea, éramos de escuchar metal, punk, hardcore, tal... Y yo como que me derivé por esta onda un poco... Y como que mis colegas tampoco tiraban tanto por aquí ¿No? Tiraban más por Más zapatilla, o más hardcore, más tal sí Y yo empecé a tirar por esta onda ¿Por qué? Porque sí me, me encanta El riff, el riff grave el, La repetición sí. el... Me encanta, ¿no? Y eh, Luego, claro, de aquí he ido ya Pues tirando, Bien. escuchando muchas cosas Y ahora tengo una banda En lo que intentamos practicar un poco estas cosas, ¿no? Claro. Eh... Poner, poniendo en práctica las ideas. Muy poniendo bien. en práctica sí, efectivamente, ¿no? O sea, y o sea, yo cuando empecé a escuchar Stoner eh, de mi entorno, vamos, prácticamente nadie lo escuchaba, ¿no? Era un poco algo que lo que tiré yo a escuchar por ahí porque me interesaba sí. mucho el jugar con el con el riff, el que sea muy grave, la repetición, todo, ¿no? Entonces Eh, bueno, he seleccionado un tema de, de una de las bandas que tengo, se llama Doble Sesión Nocturna, sí vale que toco también con Pascal, como no. Eh, pascal a, pascal en, es bajo. Y, pascal en bajo. Pascal en esta bajo. Mano. Yo aquí toco sí. sintetizador, luego Sergio Parrus a la batería, Álvaro el rocker a la voz eh, y Javi a la guitarra y llevamos visuales. vale Las wow. visuales las hacen Iria, también de Perro Muerto, y Toni. Gran amigo, tony compañero de piso. Un saludo, tony si nos escuchas. Y, eh, bueno, eh, esta banda la formamos en 2022, en septiembre o así, y el año pasado, en junio julio, grabamos ya nuestro primer disco. Sí. Porque fue, o sea, el batería, el guitarra y el cantante tenían otra banda, Piece of Change, que ellos, bueno, llevan años tocando, querían cambiar un poco de onda. Sí. Y y qué hicieron? ¿Cambiaron de banda o Claro, o yo, yo, yo dejaron claro, yo soy, yo soy un amigo de Álvaro, de, del cantante que hemos estudiado juntos aquí en la universidad y me dijo, "Mira, lo que estamos haciendo ahora, tal y me soy una grabación que tenía sintetizadores, ¿no? Que lo habían hecho en el local." Y me dijo, "Te molaría el bajo", tal y le dije, "No. Yo sintetizadores y para el bajo le voy a decir a Pascal, que cuando que yo no, o sea, no no se conocían entre ellos, ¿no? Yo le conocía a Pascal pues gracias a vosotros básicamente por ah, el Proyecto sí. Morrison y oh, radio música y tal. Después hablamos de eso un poco claro. sí. Y le, y le dije, "Venga, vamos a probar un día tal." Y fuimos un día local a probar y fue en plan aquí allí flow, tío. Aquí hay hay groove, eh, y... hay que hay que hacer notar a los oyentes que eh, tú tú eres electrónica. No sintetizadores, bueno un poquito, cada vez más sintetizadores. Aquí toco sintetizadores. Aquí sí, no, aquí digo, el, digo tu, tu otra actuación. Mi, mi, claro, yo... En, en, cuando eh, eres aitor o... Claro, estás, con, cuando... con, con raras músicas sí que tiro más de electrónica eh, sin hacer notas, o sea, sí, claro. eh, más noisy, ¿no? más, o, o, claro, o drone, ¿no? Pero aquí... Aquí toco, toco el Arturia, el Mini Brute. ¿Vale? Sí. Conectado con otro sintetizador, entonces aquí toco notas, no muchas, pero sí. pero toco, tiro mucho de drone. Eh, con que sean las correctas eh, en, creo en el que momento sí. correcto, que está sí. bien. Pero le meto también ruidos. Ok, y luego Pascal, Pascal es más guitarra en la vida Eso es. habitual, y aquí toca el, aquí el toca bajo, el bajo sí. Sí, sí esto es para mostrar el rango de los músicos que se dedican a la experimentación. Claro, y luego la, eh, los que llevan las visuales, porque nosotros tocamos en directo, nosotros vamos de negro, que no se nos vea, y hay proyecciones de, de películas, sí. las proyecciones las hacen eh, Tony e Iria, e Iria. Que, que son músicos también. O sea, sí. Iría toca conmigo en Perro Muerto y Tony, pues es músico, tiene un montón de bandas también. Genial eso. Entonces, eh, claro, pero porque eh, tienes que llevar un ritmo también con las imágenes porque va todo encargado. Correcto, engrazado. muy bien, muy bien, muy claro. bien. Eh, aquí estamos muy de acuerdo y también es, es eh, una sugerencia para otras bandas, para quien esté escuchando esto y quiera hacer un proyecto. Efectivamente. Sí. Las imágenes y la música interactúan dialogan entre dialogan, sí, ¿sí? Claro, es... y no es la música sobre la imagen, ni la música por debajo de la imagen acompañándola, sino un diálogo es un diálogo, entre ambas. de hecho eh, si recuerdas cuando hicimos lo de mmm, Valdelomar sí, ahí, sí ahí, ahí musicamos unas imágenes, exactamente ¿Vale? aquí es al revés, aquí Ponen imágenes a la música. A la música. Ah, o sea, primero oye. se hace la música y luego se ponen las imágenes. Están todos juntos entonces en la creación en directo, músicos claro. y y, y ideastas y, y, y o videoartistas eso, videoartistas. eso es. Genial. Y mañana mismo nos vamos de gira al norte. Sí. Eh, mañana vamos a tocar en Santander eh, y luego de Asturias y León. Y nos vamos los siete de, de gira porque es... O sea, realmente es todo un es todo un paco O sea, nosotros sí. cuando tocamos en una sala o algo, decimos, sí. ¿se pueden hacer proyecciones? Con sí, la proyección vale. y vais con eso. eso Genial. Es. O sea que estamos en el día anterior, cuando escucháis esto, ¿no? A, eso es. Mañana, al día mañana, siguiente, siguiente unas de horas de después, Aitor se fue de giro. Eso gira. es. Y ahora entonces vamos a escuchar... Vamos a escuchar un tema que eh, brevemente voy a decir... O sea, he elegido este tema porque eh, tiene una parte como al principio... Diría, puede sonar casi industria Porque tiene el teclado Luego hay una parte un poco más crowd rock Que luego hablaremos del crowd rock Que un ritmo repetitivo Luego vuelve a la, a la parte anterior Y termina con Doom Que el Doom es como una evolución De Black Sabbath a mini del stoner Que es muy lento Vamos a escucharlo y así mejor Y después vemos eso, A ver eso, a ver eso, qué eso, nos parece <risa> Volvimos a la vida después de este impasse de de, de, impas de oscuridad, de música oscura, ¿no? ¿no? pero esto es, es una oscuridad buena, ¿sí? sí. Escuchamos para quien haya escuchado esto desde el medio los he encontrado, escuchable sesión nocturna. Muy bien, ese es el nombre de la banda. De la banda. ¿Con quién es? Eh, eh, Sergio Parrus a la batería, eh Javier a la guitarra, Álvaro a las voces, Pascal al bajo. Yo a teclados y sintetizadores eh, y ruidos. Y Tony e Iria a las visuales. Es increíble. Visuales, o sea que el visual no sonó ahora. Qué bárbaro cómo, cómo sonáis todos juntas. Suena big, grande. Y en directo, grande. cuidadito. <risa> en directo, eh, eh, eh, quiero hacer un, un inciso aquí porque... Eh, hay ciertos tipos de música que en directo molan más, o sea, por lo general la música sí. en directo mola más, ¿vale? Sí, pero en general sí Sí, pero el stoner el stoner psicodélico, el doom todas estas cosas yo por ejemplo eh, eh, por ejemplo, en el Sonic Blast, ¿no? En el, en el festival este que, que estamos comentando ahora mientras sonaba sí. eh, llevamos siendo ya bastantes años y el, el stoner en general, ¿no? contra todas vertientes de doom, psicodélico, lo que quieras Es un género que es difícil transmitir en estudio la energía y el sonido del directo. Sí. Es difícil. Y para mí es un género que realmente, si quieres ver una banda realmente como suena, vete al directo. Porque es muy difícil transmitir incluso el sonido del local, es difícil transmitirlo luego al, al estudio. Eso la le vez... pasa a todo el mundo en todos sí. los estilos de la música. Sí, sí, sí. ¿no? Trasladar ese sound que uno consigue y que, que te envuelve Baños. eh sí y luego eso en el directo sí pero bueno vosotros lo lográis y entonces sí. la próxima fecha es eh, mañana viernes 5 mañana 5 5 de abril en Santander en la Sala New eh, sábado 6 de abril en, en Langreu, en Asturias que no me acuerdo cómo se llama el sitio eh, y el domingo en León Que tampoco me acuerdo cómo se llama el sitio. No que importa, pero, pero es en, bueno, esa emoción por ahí. es emocionante que esto que acabamos de escuchar está vivo y super vivo. Y mañana, desde hoy que estamos aquí eh, haciendo el programa, mañana va a sonar. Sí, música de verdad, con gente de verdad. Y, y power. Y power. Power es, a tope. Es lo que todos deseamos siempre. Y... Um... Sí, pero seguimos no solo vale. por decir que seguimos aquí en onda sonora con Aitor montes de invitado contándonos su historia su música pasada que le gustaba y que le sigue gustando y actual que nada es la que está haciendo entonces le gusta obviamente y, y nada y, y nada más que eso claro y, y al final es el tema el tema de las influencias yo creo que todo lo que has escuchado o visto, o, de, o sea, a mí me influye también mucho la, la, la literatura o el cine me, me influye, creo, también a la hora de hacer música soy letrista también, ¿no? O sea, en Perro Muerto hago letras también, entonces yo creo que todo ah. todo te influye, ¿no? Todo te, todo te influye sos multimedia claro, y por <risa> ejemplo, en el en el tema este que hemos escuchado de Nocturna, hay una parte pues eso, como más mmm, casi rock industrial más crowd, eh, luego otra parte luego hay una parte más doom y crowd rock Ahí es a donde quería llegar El crowd Mira. rock A mí te, O sea Realmente es de lo que más me gusta Wow El crowd rock Uno de tus estilos favoritos Sí eh, Es muy curioso Porque el, el crowd Hay un documental por ahí Que que está en YouTube Que, que está muy guay Porque te, te cuento un poco Lo del tema del crowd ¿No? Eh, Alemania en los 70 Eran prácticamente Los reír de, de Europa Sí Vale, ese final es de los 60 <risa> ah, de los En 70. un aspecto, sí Claro, ¿por ser. qué? Porque bueno habían perdido la Segunda Guerra Mundial, la habían liado muchísimo, entonces estaban como un poco ahí y tal eh, Entonces, ¿qué decidieron los artistas de alemanes en aquella época? No basarse en nada En nada, en, ni en el blues, ni en nada tal, y decir, vamos a hacer nuestra movida Y de ahí sale el crowd rock, que además me parece que crowd rock es un término despectivo de la prensa, no sé, inglesa, europea eh, o algo así. Y a alguien se le ocurrió lo de crowd, ¿no? Crowd como, como sauer crowd. ¿no? Sí, pero eh, claro, tú ponte a pensar qué bandas han salido de esa época en Alemania. Pienso, sí, claro que sí. Dílas. Kratberg. Sí. Para empezar, Noy. Sí. can Sí. Armonía. Sí. Cluster, Tanger in Dream, yes. Amond Dull. Y un largo etcétera. Largo etcétera, sí. Y un largo etcétera. Entonces, a mí me flipa. O sea, el, el crowd rock realmente es de lo, que, de lo que más me gusta y de lo que más me influye. Y sobre todo el, el ritmo motoric, el tutupá, tutupá, tutupá, tutupá, tu, tu, tu, ¿sabes? El, el ritmo ese motoric. Efectivamente, tienen un motoric que es propio suyo. Total. Sí, sí. Indulablemente. Y, y que lo han utilizado en el en el punk, en el indie, en, en el rock alternativo, en, en todo. o sea Muy bien, claro. claro, claro. llegó a todos. Claro Ay, sí. O sea, y realmente... Tú, si escuchas crowd rock y eres pues como somos nosotros no de, de, de escuchar la música y de analizarla sí. el crowd rock está en muchísimos géneros, en la electrónica sí. en el indie, en todo, sí. es que está en todo y hay que decirlo, crowd rock estamos hablando de crowd rock rock en Alemania, pero un rock estamos hablando de fines de los 60's y principios de los 70's de un rock creativo novedoso en ese momento eh, engloba Muchos estilos en realidad, hay, hay muchas ondas, más allá de luego lo que cada banda fue desarrollando a lo largo de los años, pero en esos fines de los 60s y principios de los 70s, eh, aún en ese breve espacio de tiempo... Eh, hay una variedad enorme de, total, de estilos dentro total, de lo que de, luego se engloba como el Krautrock porque fue hecho en Alemania, De, ¿no? de hecho, o sea, eh, ahora he seleccionado dos temas para representar un poco el crowd rock. Eh, ya te digo, o sea, para mí es de lo de lo que más me gusta, de lo que más me influye y pues he seleccionado un tema de Kraftwerk y otro de Neu!. Qué bien. Que eh, ¿Qué la gente escuchar, de Neu sí, sí, bien gente, bien. Eh, eh, los miembros de Neu, Klaus Dinger y Michael Rother No sé si los dos o uno de ellos forman parte, parte de Kraftwerk cuando todavía hacen como una especie de más rock avant o algo así, ¿no? Sí. Eh, y, eh, vale, el tema que, que he elegido de Kraftwerk es Trans Europa Express, además claro. que es su versión en alemán. Claro. Vale, Europa. Trans Europa. Eso es. <risa> eh, porque además en la canción hablan de... David Bowie de Iggy Pop creo que les nombran en la canción o a David Bowie o a Iggy Pop, a los dos creo tendría sentido sí, porque les nombran porque David Bowie Se fue a Alemania a grabar discos con Brian Eno eh, allá por los 70. ¿Por qué? Porque es que en Alemania estaba la mandanga buena de la experimentación. Ahí. Se fue por dos cosas, por la experimentación y para escapar de alguna droga polvorienta blanca que consumía en exceso en alguna parte de los Estados Unidos, creo que en Los Ángeles o no sé dónde que de hecho es la época del el conde el duque blanco, ¿no? El duque era, blanco, sí. Estaba muy flaco el duque sí, blanco. Sí, estaba estaba mal, y pálido estaba mal, también. Claro, claro. Okay, pero no, no, no, pero de eso, zafo, sí, eso sí, pasó. Eso sí. pasó. Y, y claro, o sea, para para que la gente entienda que o sea, Brayanino, por ejemplo, y grabó con armonía o con cluster, no me acuerdo, con varias sí. de esas personas y con y con David Bowie allí. Y luego he elegido un tema de Noy que Noy no solía cantar en los temas, pero aquí en el tema de Giro cantan y es que es La voz es punk. O sea, la voz es totalmente punk y es un tema del 75, el wow. de Giro. Wow. Así que vas a escuchar Kraftwerk, Trans Europa Express y Noi Giro. Volvemos a la vida después de otra tanda de música espectacular que ocurrió que escuchamos eh, Kraftwerk, que Trans Europa Express, eh, que quería hacer un apunte eh, Sí. Hay una parte de este tema que lo fusila África Bambata. Ti ti ti ti ti ti, ti, ti así. Ah, porque eh, Kraftwerk, o sea, es una gran influencia para el el electro. La batería... Tu el, el electro tu mundial, estamos hablando de mundial... El electro, lo, vamos, o sea... Abarca todas las razas, a todas las creencias... Claro, claro. Sí, y, o sea, el, el ritmo, ¿no?, de este tema, del tutu-pa, tutu-pa y el ti -ti -ti, ti ti ti ti ti Eso es electro. Absolutamente. Cra Cra Craftware crearon en el electro sin, sin saberlo. Y del tema de Noi Hero, eh, vamos creo que es una influencia para John Lydon, Johnny Rotten cuando estaban los Pistols o más, o más cantantes de esa generación por la manera la, la manera vehemente de cantar, ¿no? De, de vehemente, muy ¿no? bueno, sí. sí. Eh, entonces bueno, yo creo que ha sido dos bueno, dos buenas piezas. Dos buenas piezas, ¿no? piezas ¿no? sí, sí, sí, sí. Seguimos disfrutando aquí de la música que es eh, influencia fue Y, bueno, fue influencia y sigue siendo de y, tu gusto absoluto. Y sigue siendo, y sigue siendo. Sí, los clásicos son para siempre. Claro, y, eh, por ejemplo, para los siguientes temas que, que he escogido son eh, John Carpenter, New Border y Suicide, ¿vale? John Carpenter, eh. yo creo, John Carpenter es un director de cine, suena, sí, ¿no? Diría sí, sí. Pero, entonces, ¿qué vale. vas a pasar eh, de él? Eh, ¿Por qué elegido John Carpenter? Bien. O sea, eh, soy un amante del cine desde que soy pequeño o sea, sí. yo de pequeño no quería ser ni astronauta ni nada de eso, yo quería ser director de cine. ¿Y músico? Y, no, o sea, no o sea, de pequeño pequeño yo no pequeño, quería ser músico pequeña... pero yo quería ser director de cine y yo, o sea, he, he introducido una pieza de John, de John Carpenter en, en el programa porque me, es uno de mis directores favoritos, ¿vale? Sí. y Como ya te he dicho, creo que para mí, para todo el mundo, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees todo te influye al final en... en, en en tu vida y a la hora de a la hora de la creación artística. Sí. Y además eh por qué John Carpenter me parece importante en la música. Yo no sé si te voy a decir en el cine. Sí, es muy raro porque es compositor él también, no solo un director. Es compositor y es muy minimalista. Ah, también compositor, claro. claro, John Carpenter, claro, claro, claro, John Carpenter es el compositor de casi todas sus bandas sonoras. Wow. Eh, ¿Vale? Wow. Y además con un estilo muy minimalista. Y a mí el minimalismo Me encanta. Y el maximalismo también, ¿no? En plan, como lo... Eh, lo, lo el, bueno, sí. El, el, el, el, la todo, ¿no? la pero, mayoría de las cosas que pusiste fueron máximas. Claro, pero... decirlo. Claro. Máximal y minimal también, porque... Pero me, me entonces, parece interesante las dos cosas, ¿no? Sí. Y John Carpenter, o sea, el concepto de ser el director de tus películas, eh, ser cine de autor prácticamente, aunque sea cine de género, de terror, ciencia ficción, fantasía eh John Carpenter tiene unos códigos en sus películas, muy basado en Hawkeye Hawks, por ejemplo, ¿no? De tiene ciertas cosas que lo convierten en cine de autor y además hace sus bandas sonoras. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar la la banda sonora de Asalto a la comisaría del distrito 13, ah. que es una especie de remake No autorizado, no oficial, de Río Bravo, de Howard Hawks, evidentemente. ¿En sí, serio? Ah, mira qué bueno. Claro. Y la banda sonora me parece espectacular. Río Bravo estás hablando con John Wayne, sí. Y Dean Martin. Ah, también. Creo, ¿no? Dean Martin salía, creo, también. Sí. Entonces hace una especie de remake que, bueno, si hacemos un programa de cine otro día ya hablaremos de eso. Podría si no me llegar me en esta radio también. Eso es. ¿Quién sabe? Eh, um, luego, ¿qué New, Order. New Order. ¿Por qué he elegido New Order? Me encanta el post-punk, ¿vale? O sea, el post-punk... Además, es eh, me interesa mucho el hecho de que, como hablábamos de John Lidon, no las bandas que surgieron del punk en el 75, 76, 77, en el 78 no hacían punk prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque ya había agotado su cupo, ya era una cosa comercial. Sí. Y... Empezaron a hacer post-punk, eh, mezclando el punk con dab con, yo que sé, con un montón de cosas, ¿no? Con jazz, yo que sé. Con disco. ¿eh? Con disco. También, sí, exacto. Entonces, yo, eh, yo, como ya he dicho antes, me considero punk, pero creo que el post-punk es como el, el punk del punk, ¿no? Muchas veces es como, aquí hemos, ¿no? Claro, ese plan, bueno, claro aquí hemos bueno. roto esto y esto se ha convertido ya en un estándar. Vale, en plan lleva una cresta claro, Queen, ETF, sí, bla, sí, bla bla sí. bla. Se convierte en una claro, sí, un decir, que de no standard, sí, pues, sí, sí, ahora vamos un a romperlo estilo. desde claro, dentro, claro, además. Claro, claro. Eh, entonces Total. New Order, curioso, New Order es que son la gente que era de Joy Division, o sea, oh, wow. Claro, o sea, cuando se suicidó Ian Curtis, mm. los músicos de Joy Division hicieron New Order. Entonces, eh, a mí me fascina la gente de esta de que tocó en Joy Division y New Order porque fueron Pioneros del post-punk y pioneros de la electrónica, luego, sí. y del synth-pop y del técnico. Tan buenos los nombres de la banda, ¿no? Joy Division, ¿no? Y, y, y, y New Order, claro. De, de, y luego New Order, Nuevo, ¿no? nuevo como, Orden. Claro, como jugando en esa escala un sí. poco provocativa, ¿no? Sí, que total. Me, me parece total. genial. Sí. Y, y bueno, y el tema que he escogido de New Order, además, me, me gusta, porque es es de la época, un poco todavía era un poco post-punk, es del disco de Power Corruption and Lies, que es de principios de los 80, yo creo, el tema es Age of Consent, y tiene todavía ese, esa onda un poco de Joy Division, de, de un bajo muy pronunciado, con un teclado tal, me sí. encanta. Y luego, ¿qué era el otro que iba a... ¿Qué viene después? Quizás hay Suicide. Ah, Suicide. Sí, pero Bueno, Suicide... Su, se ¿Viven todos todavía? Eh, no, creo que murieron algunos de ellos. Bueno, lógico, dado y su y no nombre. Se el otro. Sí. Suicide... Yo la primera vez que vi algo de Suicide, si eh, supe algo, fue pues en un documental sobre el punk, cuando esta época que tú no había internet y conocías cosas por leer o por ver documentales. Sí, en la de, telo, tal. de la otra manera, Claro. Sí. Y decían, Suicide fueron pioneros del punk y yo de repente vi un vídeo que salían ahí como con, con chaquetas de curio y gafas de sol y era como música electrónica y enfrentándose al público. Y yo dije, esto no me gusta, esto no es punk. Es mejor que el punk, es protopunk, wow. es... Proto O sea, Suicide, el, el primer disco, eh, que creo que es de 1977, es una, casa 77, de sí. dijiste es una caja son... de ritmos primigenia, eh, sintetizadores primigenios y, eh, y una persona cantando al estilo Elvis Presley. ¿Vamos a escuchar esto ahora? entonces Ahora sí. mismo vamos a escuchar wow. todo esto. Entonces, ¿cómo es el orden de entonces, lo que viene? John Carpenter, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, sí. New Order, Age of Consent y Suicide, Ghost Rider La selección de Aitor Montes en Onda Sonora rider, motorcycle hero Yeah, baby, baby, baby, he's looking so cute Sneaking around round, round in a blue jump suit Cruise rider, motorcycle hero is a blaze away like thank you stars stars are shining the sun go straight go softly you know be a scream and true come back cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz cuz Wow, wow, no no, porque estamos volviendo estamos trayendo del pasado aquí para para el público presente ahora joyas. Es que es, o sea, creo que lo que acabamos de escuchar, los temas que acabamos de escuchar es una parte de la música increíble, ¿sabes? increíble o sea, importante, importante para para los que ya saben de esto bien, pero También estamos, que es de lo que va un programa de radio, que es eh, divulgar, Efectivamente. Y promover y mostrar a la gente cosas fantásticas del pasado. Claro, yo, yo, yo por ejemplo, y en este también. último bloque que hemos puesto, ¿no? de sí. eh, Kraftwerk, Noy, eh, John Carpenter, New Order y Suicide, para mí, para Perro Muerto, que antes hemos puesto un tema, ahora vamos a poner otro, Para mí esto, y, y, el, y el tema que hemos hablado también de las canciones cortas y tal, para mí es básico, para Perro Muerto. Eh, ahora he seleccionado un, perra, un tema de Perro Muerto para poner que es el primero que grabamos y lo primero que editamos. Que, o sea, antes lo que hacíamos era en plan que un día por la tarde, eh, Iria y yo eh, fumábamos cosas, tomábamos cosas, bueno, como no bueno, se quiera como llamar. Bueno, como todo el mundo. Sí, eh, y grabábamos en una noche... Un EP y esa misma noche lo subíamos a, a YouTube o a Bandcamp y ahí estaba. Instant Music. Total, total. Y así como quede. Y en el tema que, que he seleccionado de Perro Muerto, creo que están los ritmos repetitivos de Kraftwer y Noy, el minimalismo de John Carpenter, eh, el bajo de New Order y también el minimalismo y las voces con delay que tiene un poco eh y, bueno, o sea, Suicide, o sea, básicamente, o sea, para Perro Muerto es una una, una influencia básica. De hecho, lo eh, últimamente porque los conciertos de Perro Muerto son totalmente cambiantes, mmm, o sea, cada concierto bueno. es diferente. Nos disfrazamos además y cada día hacemos una performance diferente, pero últimamente terminamos con un sample de este tema que acabamos de escuchar, de Ghost Rider, y hacemos noise por encima. Somos ¿vale? la suma de nuestras influencias. Efectivamente. Así que vamos a escuchar el primer tema que grabamos, Perro Muerto, y lo primero que editamos, que se llama Humanos demasiado está grabado Por cierto, Perro Muerto, como he dicho antes, está grabado en cuatro pistas y la voz está grabada con auricular utilizando de altavoz. ¿Vale? Ahora ya utilizamos un altavoz Como los que tenemos aquí en, en la radio De estos así más grandes Pero este tema que va a sonar ahora está grabado con un, aur un auricular De estos de, de meterte en, en el oído ¿Vale? Sois lo-fi Lo-fi total y minimalismo Suicide, John Carpenter Bajos de New Order crowd rock de Noy y de Craftware Vamos a escuchar Perro Muerto Oh yeah ¿Ya estamos? Se acabó. ¿Qué oh, os yeah. esperabais? Ah, no. ah. Temas breves, sí. Claro. Eh, bueno, después de, de, de esto, he seleccionado un tema de Umsindon Colile, que es un, un proyecto que tengo con Javier Entonado. Un saludo a Javier. Bueno, y a toda la gente músicas, ah, de las Músicas. Y a la claro, gente de Ranas Músicas. ¿Qué haces Gremorio, con Ranas Músicas? Elsa, Chema Pastor... Javier Entonado y toda la gente que colabora con nosotros. Todos aquí, claro, sí, Raras Música, sí, porque yo soy Gregorio, ¿no? Que estamos aquí en Onda Sonora con César. Y, y claro, y entonces somos somos Raras músicas también. Entonces, eh, como tu relación con Raras músicas data de hace un par de años, más o menos. Sí, no sé, no, eh, no sé si fue en 2020 o 2021. Sí. Yo creo 2021. El caso es que montamos un concierto en la Indomable de Getafe, que ya no está, pero bueno, cuando estaba hacíamos cosas interesantes. Muchas. Le montamos un concierto a Felipe Renacer, ¿vale? Sí. Y yo le conocí a Felipe, pues del ambiente de los conciertos de punk, de hardcore eh, y tal, y me dijo, oye, pues yo suelo, yo suelo improvisar con una gente ahí en Madrid y tal, y me dijo, vente tal día que, que vamos a hacer un, un concierto. Y fui, y me encontré pues con Gregorio y con Javi estaban seguro. Elsa no no, y esa también, esa también. Sí. Esa estaba también. Y recuerdo que fui a ver el concierto eh, de improvisación que por cierto quería hacer una mención a Miquel Beizama, que fue el que me metió a mí en el noise y en la improvisación, un saludo, Miquel... Sí, yo también, ...si sí. la me metiste a este en la improvisación, claro, claro. de acuerdo, sí. Claro, claro. Muy bien. Eh que o sea, yo imp había improvisado algún día con él y tal, bueno, él, él me Mikel Beizama me metió en, en todo este tema. Entonces, eh, nada, fui a ver el concierto este y luego nos pusimos a hablar y recuerdo que estuvimos hablando de punk, de crowd rock, de música de todo, ay, no sé, de todo. ¿Cómo está noche? Claro, y y recuerdo que me dijo Javi, vente a un proyecto Morrison que es una jam session que hacemos de improvisación. Y tal y dije, tío, que yo no soy músico, que sé, que la gente aquí toca y me dijo, "Que te vengas." No, no, no. <ríe> y fui con mi monotrón y un amplificador que me dejaron. Y a partir de ahí pues ha sido una relación que sigue hasta hoy y que va a seguir por mucho tiempo. Desde hasta entonces. Digo, no, desde entonces hasta ahora. Hasta ahora. <risa> y hemos estado tocando fuera hace poco en Vigo, hemos estado en Zaragoza, hemos estado saliendo por ahí a tocar y lo vamos a seguir haciendo. Pasándola bien pasándola bien y realmente creo que a mí la improvisación me ha cambiado la vida musicalmente y bueno, y, y no solo musicalmente. Qué bueno, me alegro claro, muchísimo sí, de que digas esto. o sea, para mí porque, bueno. eh, a ver, yo que vengo del punk y del do yourself y de todo esto, realmente es que creo que esto es la expresión máxima de todo ello, porque al final el punk se ha convertido en algo institucional, ¿no? Ah, sí. eh, claro, o sea, o sea, sí, o sea, el, el punk se ha convertido en algo porque... O sea, el ser subversivo antes que era cagarte en la policía, en el gobierno, lo que quieras, realmente hacer eso ya es como estás en el sistema. Ya eso en los 70 o en los 80 tenía su sentido. Pero coger y juntarte con gente a tocar sin ningún tipo de norma ni de regla, eso realmente para mí es punk, es es, es llevar... Incluso las ideas anarquistas al escenario O a lo que sea, en plan, aquí no hay normas Sí, de alguna claro. en alguna medida, sí Sí, sí, claro. estoy, de acuerdo, estoy y de acuerdo Y a sí, mí sí, realmente, sí. te doy las gracias Gregorio, a ti A, a Javi, a Esa bueno, y a toda la gente De Rana de Música nada. Claro, porque para mí ha sido ha sido importantísimo En mi vida y, y, y me, me encanta Me Y, y creo que es más punk que el punk, básicamente. A veces sí. A veces sí. A veces sí. Y, eh, y con, con, con Javier Entonado tengo un proyecto que se llama Un Sindón Colile, que significa sonido asqueroso en su o en Zulu, ahora no recuerdo. Oh, wow. hemos eh, Nos ha editado eh, Sara de Crystal Mine. Un saludo también a Sara, que nos editó también un casete de Perro Muerto con con su sello Crystal Mine. Sí. Es una auténtica activista de la música. Sí eh dictacasetes, sí, claro, cosas de, así, de música experimental, claro, y o sea, yo personalmente eh no he editado a perro muerto y a Yonsin en Colile, o sea, que muchísimas gracias, y unsin don colil lo que hacemos básicamente es destrozar la música y el sonido. Eh, manipulamos cintas de casete, ja, eh, Javier Entonado alias Arindo do eh, yeah. manipula cintas de casete. Eh, con las velocidades los volúmenes y yo lo paso por efectos y destrozamos el sonido y nada vamos a poner un, un tema de, del casete que nos ha, nos ha editado Sara en Cristal Mine Esto fue un um Sindonkolile, un um Sindonkolile, ese eh, es, es, eh, era, era nuestra balada. <risa> <risa> un um Sindonkolile, ¿cómo era ¿En, en qué idioma? Eh, garano eh, recuerdo porque o... estas es cosas de Javi no sé si es en suajili, es sonido asqueroso en zulú, en suajili, yo que estaba. entonado alias Sarinto 2 es una de la, de los personajes así para para increíble, seguir y todo increíble. y que somos afortunados Aitor y yo y otros alrededor nuestro de conocerlo y estar con él. Sí, sí y, sí. y se inventa estas cosas raras. Sí, y estuvimos tocando hace poco en Barcelona hace dos o tres fines de semana en sí. el Hanfuji Fest. Sí. En eh, la Antique Forn, que la verdad es que muchísimas gracias a... Qué bueno, en la Antique de Valcarca eh, Efectivamente Oye, oh, yeah, qué buen lugar eh, a, Creo que Jordi, ¿no? El que lo organiza Jordi, que eh, tengo un lío de nombres, creo que Jordi Lío de nombres, eh, sí. estamos hablando de Barcelona De Barcelona, sí Acción en sí. Barcelona sí. Eh, nada, Fue fantástico, fue una, experiencia, fue una experiencia fenomenal Y vamos a tocar en junio, el primer fin de semana de junio, eh, en la hipoteca Sí Eh, eso va, va, a sesión, va, ser, músicas, va a ser una sesión raras músicas. Va a hacer una acción eso. Aparentemente, sí. Raras músicas. Sí. Eh... va a haber presentación de video acústica también. Eso va a ser el sábado 1 el de sábado junio. Uno. Sí, hay acción Va a haber futuro. acciones el siguiente fin de semana también va a venir Madrid Ierve. Sí, acción. va a venir gente a tocar de fuera venir un va a venir un colega de ah, de Praga, sí. bueno, que es de Liverpool, que yo lo conocí en Praga en un sitio de música experimental a tocar. O Se va a haber una acción, va a haber va una haber acción, acción sí, sí, sí. Va a haber una acción buena. Eh, bueno, llegamos a la parte a la parte final ya he, he reservado para el final Eh, porque hemos estado hablando del punk de la inmediatez, no de los temas cortos, del stoner que juega un poco con el riff, del crowd rock que juega con la repetición, pues quiero terminar con los temas largos, porque oye, oh, yeah. ¿vale? Porque como he dicho antes, si no me vas a ofrecer nada más en un tema, corta ya. Si tienes algo guapo que ofrecerme Tira para adelante ¿no? entonces, ahí se da un poco la mano lo que es la parte del doom no del stoner no la parte del crowd rock de la repetición he seleccionado tres temas no para para esta última parte entonces poco a poco primero sí. coil Coil, eh, a mí me, me encanta el drone o sea, lo mismo que me encanta el punk y la suciedad y el grain core y todo me encanta también el drone, que es como el mantener la nota el intereses diverso claro, claro, sí, claro. y, y, y si, si, si, si encuentras un tono que está bien con un, unos buenos filtros me podría tirar escuchándolo dos horas no pasa absolutamente nada entonces, eh, Coil tiene un disco que se llama Time Machines, creo que es de principios de los 90, si no me equivoco finales de los 80, no sé Son cuatro temas que, además, cada tema se llama con el nombre de una sustancia psicoactiva o de una droga, ¿no? Ups. Sí, entonces es como que intentan reproducir con cada tema no lo que te hace ese efecto de efecto de la sustancia. Pero para eso hay que probarlas antes. Eh, mmm, digo, porque si no bueno, cómo reproduces eh? algo que no conoces. A, eh, a, a mí no me recuerda. <risa> Pero bueno, que están poco eh, que, que, que que lo eh, que lo intentaron, ¿no? Entonces, eh, elegido creo que es el segundo al tercer tema porque bueno, son temas muy largos. He elegido uno que dura solo 13 minutos, eh, que realmente es como mantener todo el rato como la, la misma oscilación, ir añadiéndole capas. Y para mí el disco este de, de, de Coil, el Time Machines, que creo que además lo sacaron no como Coil, sino llamándose Time Machine, me parece increíble. Y para a mí a la hora de hacer drone, me parece o increíble. Sea, Seguramente lo máximo que haya. Es una ¿no? referencia. Es, es una referencia total. Referencia total. inescapable del total. total. O sea, para mí de dron O sea, de hecho, eh, yo es, es, escucho música mmm, todo el rato. Voy por la calle, voy en el transporte público y trabajando, pues puedo escuchar música. Por, por lo que hago, Eso puedo es que... escuchar música. Y el drone me acompaña muchas veces en, en mi trabajo porque... Me mete ondas en la cabeza como que están así simultáneamente a lo, a cuando yo voy pensando, ¿no? es Me, no sabe, no sabe me cómo pareció explicarlo. me pareció especialmente, en inglés es touching, ¿no? Que tocante, claro, el drone me acompaña. Me acompaña, totalmente. Sí, podrías hacer un tema así, el drone claro, me acompaña. Incluso para leer, ¿no? Que, que me, me, me encanta leer también, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que yo estoy leyendo y puedo estar escuchando drone porque... Y pues estás leyendo ciencia ficción, algo de Arthur C. Clarke o algo así. Y el drone te acompaña, te está llevando esos pasajes, ¿no? El drone te ¿no? acompaña, claro. qué bueno. De hecho, uno de mis libros favoritos que Cita con Rama, uno de mis proyectos se llama Rama, que vamos a terminar con ello el programa. Ah, wow. Y se llama Rama por esta novela que me la recomendó Iria, que he hablado antes de ella. Oh, porque ella me dijo, yo cuando leí este libro a mí porque ella, ella dibuja muy bien y dijo, ah. a mí me, me hizo, me abrió la cabeza, ¿no? Me abrió la mente en cuanto a la hora de, de dibujar, ¿no? Y a mí esta novela de Arthur C. Clarke me abrió la mente un poco en cuanto a la música, porque te tienes que imaginar muchas cosas cuando te lo estás leyendo, ¿no? Entonces, eso te hace, te abre la mente y creo que el, el dron está muy relacionado con, con estas cosas, ¿no? Con la, la ciencia por... ficción, con la imaginación. La apertura of the Mind. Total, total, o sea, el, el, el, time, el, el time Machine, machine de es? Kenia? de, yo creo que principios de los 90, o finales de los 80. Ahora mismo no, ahora mismo no no lo sé. Luego, he seleccionado también Suno, Sun San o como lo queramos llamar, vamos, como la ah, marca de amplificadores, uh, que Sun eso que Sí, que, sí que, que, me lo pasaste. Claro, que, que bueno, que he de decir que les estuve viendo el año pasado en el Amplifest en Oporto y realmente es de lo mejor que he visto en mi vida, toda una experiencia. Había vatios pero no te tenías que poner tapones, te pegaba el sonido, pero oh, qué, era Qué bueno, vatios sin tapones. Claro. Eso es una onda. O sea, para mí fue una experiencia, ¿eh? poder o sea, de, lograr de... eso. Sí, de hecho terminé Claro, en Portugal hacen los conciertos de otra manera, o sea, era un festival, había sold out, pero tenía sitio en la sala para estar, ¿vale? Y Yo terminé delante apoyado en el escenario, mm, le di la mano a uno de los de Suno cuando terminó. Para mí fue una experiencia increíble. Había gente tumbada en el suelo viendo el concierto. Qué sí, bueno. Porque es uno además para mí mezcla cosas que me fascinan que es el metal, porque al final es doom. Vale, son riffs pesados, pero sin percusión y lo mezclan con el drone y con el noise. O sea, para mí es como el grupo, <risa> ¿Vale? o sea, bien, bien, lo tiene Suno todo. Lo tiene todo y eh con ah vale y eh, el último tema que he seleccionado que no sea mío, que luego voy a poner un tema mío, es eh Godspeed You Black Emperor, una banda ah. de eh, Canadá de post rock que me parece increíble, Impresionantes. Les vi el año pasado en el ah, no viven hace dos todavía, Pero son sí. de hace mucho esto. Bueno, de principios de los 90, yo diría eh, yo. son de hace sí, mucho, también. sí, estamos en 2000. Sí, oh, yo creo que son de los 90. ¿No? Les vi en el en el Lamfest Eh, en 2022 creo que fue en Barcelona es de lo mejor que he visto en mi vida llevaban visuales también eh, creo que es gente que tiene un control de la música absoluto y tienen gusto además, o sea porque hay grupos como Dream Theater, que bien tocamos ah, me mira, parece Dream un Theater, peñazo sí. Tool por ejemplo, son técnicos vale, me gusta porque hace las cosas con, con con alma, no con estilo sí. y para mí Ghost Pit You Black Emperor me parece como el aunar todo lo que es tener gusto, tener técnica, quizás no sea tanta técnica y más gusto, ¿no? Lo que lo que tienen no me importa tanto. Claro, no me... la técnica no no importa tanto a veces. Y me parecen o sea, el post-rock es otro género que me, que me fascina. De hecho, me gustaría formar una banda de post-rock, es algo con lo que llevo tiempo pensando porque es algo que, que me falta de hacer. Y el tema que he elegido, <risa> en el Mladic, se llama... Es un tema de 20 minutos que realmente creo que tiene... Varios de los géneros que me gustan. Empieza con una movida como medio noise ambiental con unos samples de, de voz, ¿vale? De repente empieza con una guitarra y de repente hay un momento en el que entra crowd rock eh, con una batería un poco motórica y tu tu pa tu tu, tu pa. Entra más caña, luego de repente pasa una parte que me podría recordar a King Crimson o algo así más wow. progresivo con una batería ahí un poco un poco rota, luego tiene una parte que podría ser doom. O sea, realmente... O sea, es un tema muy largo, pero... Quien esté escuchando el programa, si se lo escucha entero, creo que va a ser muy Seguro satisfactorio. Seguro que lo va a ser y si pasan cosas, uno escucha con gusto. Efectivamente. Así que entonces vamos Adelante. con toda la música en Onda Sonora con Aitor Montes. Vale. Pues, eh, acabamos de escuchar tres temas largos eh, Coilly y San más como más minimalista, ¿no? Más eh, manteniendo una nota, ¿no? Una oscilación gospel black em peor que como he dicho antes me parece que este tema abarca muchos de los estilos musicales que, que me gustan eh, quería terminar el, el programa eh, poniendo uno, una canción de uno de mis proyectos que se llama rama ya he hablado antes de, de cita con rama no de, de la novela esta que que para mí es una gran influencia y eh, para terminar ya Eh, Rama fue de lo de lo primero yo que, que, que grabé, ¿no? pues Yo llevaba mucho mucho tiempo no experimentando con sintetizadores y tal Y de repente me dio por grabar unos temas en el Cuatro Pistas de Casete Y los tenía guardados Y un día, pues, a Iria, a mi compañera de, de Perro Muerto Y también que hace las visuales en la sesión nocturna Pues un día que llegamos de fiesta, pues, de aquella manera Le dije, mira, te voy a poner ahí un, una cosa que he hecho tal Y le puse un tema y me dijo, esto esto está guapísimo, esto hay que... Súbelo o algo, ¿no? entonces Te convenció. Sí, porque o sea tú, muchas veces tú no tienes realmente... Eh, no puede ser eh, objetivo ¿no? con, con, con lo que haces tú. Hace falta la mirada del otro. O bueno, la escucha en este o caso. O la escucha, ¿no? Entonces eh, me dijo, esto está guapo tal. Entonces subí unos temas en Bandcamp, me llamé Rama por lo del libro de Cita con Rama y se lo pasé a Miquel Beizama, que ya ha dicho antes que es el que me metió un poco en esta en esta movida del noise y la improvisación, y me dijo, esto está guapo, tal, y él hace un festival en un caserío ahí en, en Vizcaya, en Orozco, eh, que es el Gertrude Fest, que es como de, de noise y así, y me dijo, vente a tocar, y me preparé unos temas, toqué ahí, coincidí con, con Truna, el que estaba con lo de trío Truna. ¿vale? a Truna, sí. Sí, eh... Y muy guay el festival es tocar en un caserío hay alluviada ahí o sea es, es, es fantástico y ¿no? estás me como en la la y ahí conocí a jei vale que césar le, le conoce a Ger portillo el portillo ¿no? sí, sí. sí. Eh, y me dijo oye, que ha estado guapo tal y me comentó que tiene un sello y claro pues él y eh, gerais y, eh, y johnny que eh, tiene un proyecto que se llama will of dolce vita tiene un sello que se llama eclectic reactions que se dedican a, a editar en casete, pues, eh, música experimental y cosas y cosas raras. Y me dijo, hasta guapo? Mándame algo. Y cogí y en mi casa me grabé más o menos lo que había hecho ahí en, en el caserío, ¿no? En el concierto sí. este que hice. Eh, luego fuimos a tocar también con esto al MEM, eh, el Musica Ex Machina, un festival que hacían en Milo antes de música experimental, y eh, Toni mi compañero de piso y que también es los hacerlas visuales en Doble Silla Nocturna, me hizo visuales sí y, eh, y me editaron un, un casete Ecletic Reactions y voy a poner para terminar un tema de eso, que como que reúne la parte esta de drone, de mantener una nota, así como hemos puesto temas que he hecho yo también, muy eh, perro muerto, muy corto, tal, no sé qué, esto es una nota samples de, de hecho, esto es con samples de Stalker, de una película de Tarkovsky. Me encanta. Sí. Entonces, nada, vamos a cerrarlo con, con este tema. Y nada, espero que que hayáis disfrutado de no sé cuánto tiempo de música. Disfrutamos todo el tiempo. Perfecto. Es, pues, es en lo que estamos. Yo he disfrutado muchísimo. Eh, y muchas gracias a César sí, y a gracias. Gregorio. Sí, sí, sí. Nos agradecemos todos. Sí, porque... un placer. Un auténtico placer, de verdad. Siempre. Nos siempre. vemos pronto. Siempre. Bueno, hasta la próxima. Y gracias. y Agur. Y nos vemos. I love our PNOR BADEN, I love ZINUN SARBANO, I love our HLU, I love GLEKUR VUMER, I love PESTIK CYL KAKAN, I love GAMASTIO BZÖTCHOS,